Som aquí a l'homenatge a l'URI i tenim aquí a un company nostre, ja veterà de la distri, de l'Eugofòbia ell va ser un dels fundadors i també era molt amic del, de l'URI Què tal José? Apa, i I tenim el seu germà Hola, què tal? Guillem, Guillem Exacte Guillem. Bueno, avui estem aquí el seu homenatge perquè veían que eh, o sea lo es merecía eso y todo lo que se será bul fe no sí bueno hace unos días que falleció y bueno pues eh, parte del entierro y lo típico pues más o menos ha hecho también pues este homenaje así para parte del mural de los grupos que van a tocar y de, y de lo que sería la, la música que le gustaba a él, vaya bueno yo en realidad he estado un poco en eh, ...fuera de lo que es la organización de, de, de este homenaje... ...totalmente fuera de hecho... ...me he enterado por tercera persona y tal, ...aunque sabía que algo se iba a hacer y pronto... ...pero por lo que veo pues sí va a ser un... ...un homenaje así con, con varias cosas... ...y sobre todo el mural que le están haciendo... ...a mí ya me ha, me ha tocado el corazón ya de entrada... ...y aquí nos lo pasaremos bien que es lo que le encanta... ...le encantaría que fuera. Si, si os parece bien al José le preguntaré más... ...sobre lo que va a ser su vida política y atimar lo que va a ser su vida musical. Vale. Vale. Bueno, José, tú lo vas con lo conociste en la época de las feras y hay que decir que o oh, más antes. Bueno, es que eh, aparte de todo esto también Uri era una persona muy ecléctica que justamente estos días estamos estamos hablando de eso, ¿no? Que eh, sabía conectar Luego te das cuenta ¿no? cuando pasan estas cosas ¿no? que, y de que de repente sabía conectarlo pues al anarquista más anarquista con el moderno más moderno y que encajala todo entonces eso es súper importante tanto para para el crecimiento personal como para, para el activismo o para, para la creación musical como luego como luego le explicará luego tenía multitud de, de proyectos musicales aparte de de fanzines y cosas que hacía Siempre estaba no paraba Y aparte de eso siempre nos echaba un cable el, Por ejemplo la distribución alternativa, logofobia y tal Siempre siempre ha estado presente Hemos de recordar que, que Uno de los primeros locales que tuvo logofobia Fue en, fue en la, Fera, la Fera En el barrio de Gracia Y bueno, pues estaba ahí, porque es que estaba ahí, estaba todo el rato, vivía arriba, es de decir. Bueno, entonces, yo ese esos momentos todavía no estaba en Logofobia, pero por lo que tú siempre nos has contado, él era bastante colaborador y casi que estuvo participando de Logofobia. Sí, bueno, sí, claro, cuando se hacían los turnos, el URI, el URI siempre me apuntó, pero como eso, un montón de cosas más, no, son solo, no es solo la DIFI, sino todo el funcionamiento de los centros sociales, pues como puede ser el Mostru, eh, la Fera, luego el Mayo 37 o lo que sea, tantos en todos todo los saraos. No. Bueno, y en el aspecto musical, bueno, él estuvo en eh, yo lo conocí personalmente cuando ya estaba en en transición, pero también estaba en surf el surf inglés, ¿no? Y también en Montserrat finlas pero mucho sirlas, pero right. mucho antes de eso ya estaba él ha estado haciendoillas también el niño del parche sí que es verdad que es un grupo muy longevo y hace muchísimos años pero es que contemporáneo a eso cuando empezó con el niño del parche él estaba con, con los sic por ejemplo que era un grupo de, de hardcore clásico eh, también era el can Mira. que que distribuymos nosotros el cd que sacaron un cd maravilloso por cierto el Entonces... eh, Amunique Lendakari, que era un grupo, pues para mí, como bastante carismático, porque reunía, aparte de las personas que reunía, todos los, los grupos que ha tenido, las personas que reunían. ¿Por qué reunen... eso de Amunique Lendakari? Pues en realidad era una broma interna que tenía con un colega. Cuando era jovencito, él... Pint bueno se puede decir sí, sí. <risa> eh, pintaba pintaba las paredes de este barrio eh, con mensajes muchas vecesí siempre muy siempre muy muy humorísticos en eh, pero en el fondo en, en, en inicio queriendo o, o buscando la, la independencia del reino de Baicarca, Baicarca libre y tropical, que es una cosa es un mensaje que se ha seguido manteniendo por los tiempos de sí, los ¿no? tiempos y una de las pintadas que hizo fue a Munique en Dakar y Baicarca. Él siempre llevaba por delante que era de Baicarca. En realidad no era de Baicarca, pero él pero este barrio es suyo. Barrio. Es más al revés, es eso, este y barrio era, es suyo. Nacionalismo, yo creo, no es un poco sí, la broma nacionalismo. Uri era muy muy incisivo, muy muy y ácido. Siempre más. estaba con la ironía, es una persona que, que tenía la ironía por bandera. Quizá porque en el fondo no dejaba de tener, y creo que aquí también en un sentido político, un, eh, siempre un, una reserva escéptica hacia las cosas, pues siempre tiraba de ironía con todo y, y siempre le gustaba hacer bromas inteligentes porque de listo era un rato. Sí. Y en particular esto de, vamos a ser nacionalistas de algo, pues vamos a ser, a ser nacionalistas de Baicarca. Aunque en realidad, claro, este es un barrio que, que quieras que no, pues... Se ha forjado una identidad de resistencia pues por todo lo que... Sí, bueno, ahora mismo creo que estamos en un parque ocupado, ¿no? Sí, sí, ahora he mismo por sí. Por los vecinos y... Como el huerto de aquí al lado, como la Me cantidad te de te casas... Te Exacto, la, la casa que ahora es un solar enorme, han puesto una pista de básquet. Y él estaba aquí, ¿no?, participando desde Desde muy joven, sí, y tan... Sí, sí. Bueno... Y entonces, como no sé? Es que la verdad es que se me hace un poco, ¿no?, hacer esta entrevista porque el Luri, ¿no?, no está aquí... Sí que no está. está, sí que sí que está. Me sí que vas sí viviendo el hat por tres. ¿Sí o qué? Sí, sí. Basta bueno, siempre. es evidente que siempre estará, ¿no?, pero... No sé, yo tuve, la verdad es que yo, mmm, conocerlo ya personalmente y hacerme colega o algo así de él, fue a raíz de que estuviera tocando hace dos años en Girona, con los Transición, y joder, nunca olvidaré cómo roncaba. <risa> Eso no lo olvidará nadie que lo haya visto con la lluvia es que bueno yo creo que a ver no es por endezar pero era un poco antihéroe ¿no? sí, sí, sí igual que hace una cosa maravillosa también ha liado ¿sabes? el que tenía las dos cosas es eso la, eh... el un poco pero al final todo acababa llevando a, a quererle no creo que hubiese muchis... demasiada gente debe haber pues máximo uno o dos que le hayan odiado y si lo han hecho ha sido en algún momento siempre se la ha querido aunque me la ha liado parda muchísimas veces y si no le hemos partido la cara lo digo. Sí, <risa> que lo ¿no? odio sí, sí <risa> Bueno, José, no sé, esta entrevista la verdad es que tiene que ser bastante corta, entonces no sé si algo más a decirnos de él o... No sé, sí, que nos acordamos mogollón de él, joder, me llamo en Dios. Que la putada es eso, que que, que que no esté una persona que que es tan creativa y que es tan... tan... A su salud. Tan, pues eso, pues... Tan, tan expansiva, ¿no? En realidad Y yo creo que eso es la importancia O sea, hay gente que gente que muere Y que da igual, tío Que muera, tío Pero justo esta Esta persona, ¿no? Que... que, que lo que quiero decir José yo creo es que es eso que no da igual con nadie porque ha puesto la cara esa y es verdad que supongo que no da igual con nadie pero es que con mi hermano no le da igual a estamos viendo que el parque conforme va pasando conforme va pasando el tiempo se va llenando de gente no, no, eso, es no, no sé si estuviste no. en el, pues el, el funeral fue bastante espectacular la cantidad de gente que había y lo que decía el José gente pero que no tenía que realmente les juntas a ellos dos sin el sin el, el, el nexo de mi hermano y quizás no tienen son como un huevo una castaña pero mi hermano tenía como esa habilidad ese buena habilidad ese es, es, era como un, un multiprismático y, y, y era una persona que, que, que guiaba a la gente sin, sin proponérselo en realidad es como sin, sin querer mandar sin tener esas dotes de mando sin tener estas cosas la gente le seguía también era muy inteligente porque el hecho de de, de juntar eh, diferentes espacios en realidad es muy muy estratega Y además, sin autor, sin autoritarismo, que, que la historia cuando funciona. vamos Bueno, pues si, si os parece, vamos aquí a continuar disfrutando ¿no? de esta fiesta que ahora mismo estamos viendo cómo le están haciendo un mural. Y bueno y que toda esta fiesta sea su salud y nos no, acordemos de él pues siempre en lo bueno. Siempre, siempre nos acordaremos. No, y de lo malo, pero nos acordaremos con alegría de lo malo también. Hola. Salud y anarquía Bueno, salud y para siempre Uri, que alguien Siempre, no sé es, Creo que en Baicarca siempre estará presente el, el, el, Allí donde estemos Los que le queremos estará presente En Baicarca en particular Yo creo que es una Hace ¿eh? <ríe> Barna porque también es un personaje de barcelonés sí, sí. De hecho los... hoy se está viendo Que hay gente de todos los barrios aquí Sí, sí, sí, sí, y, sí. De todos los, y, de, y de todos los palos Los vamos. ámbitos <ríe> Sí, sí, es verdad ¿eh? que pasará, Seguro que pasará bastante la historia de una manera folclórica Como un personaje peculiar de Barcelona Como, como tantos otros antes como el flowers o como como el chavillí como mucha gente es este... bueno y quien no sabe y que no supiera quién es ver al mural y al menos preguntará supongo que sí hay una idea de se está recaltando dinero que eso está bien decirlo aunque creo que ya estará cerrado el proyecto cuando cuando esto se emita el viernes de la semana que viene el viernes de la semana que viene bueno espero que esté espero que esté abierto por si alguien quisiera participar eh, de donde estaba el, el ya difunto Ateneo de Baicarca en hospital en la avenida Baicarca que se llama ahora eh, que ahora mismo pues, cuando cuando tiraron al suelo el edificio encima de los escombros construyeron un magnífico pas, pasillo de cemento eh, hay la idea de, de hacerle una plaza, comprar una placa que ponga Plaza Aurisic y comprar unos bancos para que la gente pueda departir así alegremente y si puede ponerse algunas maceticas o algo así para darle un poco de salero al sitio que no sea un pasaje y sea una plaza Pues hay ese proyecto en particular y supongo que allí también le pintaremos una carita o, o daremos, pintaremos algo, o un motivo hacia él, ya veremos. Pero por lo pronto, eso es, en la Plaza de la Farigola, aquí en Baicarca, hay un cuadro que están haciendo precioso, con su cara, ahí aire iluminar, entre pena e iluminación, que es la que tenía siempre. Eh, Y sí, la gente cuando lo vea pues pues me conocerá de alguna manera. Bueno, pues ahora disfruta a su salud de, de esta fiesta y también de esta cerveza que tenemos en nuestras manos. <risa> Muchas gracias por tu interés. Hombre, José. Lo doy a ti te debo mucho. Ay, y ya lo sabes. <risa> bueno. Muchas gracias de verdad, José.